Cuando tú decides actualizar tu cuenta demo o adquirir una cuenta profesional básica en mobile.asidesimple.com tienes que cancelar por una única vez un valor que es el valor de alta en el sistema para crear tu cuenta. Este valor está en este momento en 87 dólares y con este valor tú te das de alta y te da derecho a redireccionar tu dominio.com o si no lo tienes a adquirir un dominio.com nosotros te lo adquirimos te lo administramos y lo redireccionamos a la página web ese dominio.com si nosotros lo adquirimos inicialmente aparecerá a nombre nuestro la titularía a nombre nuestro pero realmente el, el dominio es tuyo y en el caso de que no deseas continuar con nosotros pues te transferimos el dominio al sitio de alojamiento que tú nos indiques. También tienes derecho a utilizar todo el software que nosotros hemos implementado en nuestros sitios, independientemente si es software gratuito o software pago. Nosotros usamos varios software de uso gratuito, pero también estamos usando otros varios software que hemos adquirido y comprado las licencias a nombre nuestro, y eso nos da el derecho a poderlas licenciar o que las usen nuestros sitios asociados. Eso también es una gran ventaja. Eh, el, el solo hecho de adquirir ese software por separado, pues son varios cientos de dólares, en algunos casos casi llegamos a los miles de dólares de unas herramientas que hemos adquirido para optimizar el sitio acá, también pues aparte de todas las características técnicas a las que tiene derecho tu cuenta básica como son los 100 megas de almacenamiento y las visitas mensuales de hasta 5000 visitas mensuales, también tienes derecho a configurar tu plantilla la plantilla con la cual se está visualizando el contenido que esa es una plantilla configurable en colores, es una plantilla estándar, muy amigable, muy agradable muy fácil de leer, la cual puede ser Eh, visualizada en equipos de escritorio smartphone o dispositivos móviles se ajusta automáticamente para estos dispositivos y te invito a que hagas la prueba visualices en estos dispositivos nuestras páginas de ejemplo o la o esta misma página que también está montada en ese sistema eh, este valor solo se cancela una vez y es un valor de que te da de alta anual el único valor que tienes que de cancelar en la actualización o renovación de software es el que hace referencia a tu dominio.com, este valor Tú lo puedes cancelar directamente, o si nosotros administramos el sitio, pues nosotros te lo, te lo, te lo hacemos y, y tienes, tendrías que cancelar ese único valor que es de 13 dólares actualmente y, y, y se va a mantener en esa, en ese orden. Entonces, darte alta en nuestro sistema, pues tiene un valor de 87 dólares. Aparte, pues hay que cancelar la cuota de sostenimiento o alojamiento que dependiendo del plan que decidas escoger, pues está desde mensual, trimestral, semestral o anual.